Tienes que crecer de adentro hacia afuera. Nadie puede enseñarte, nadie puede hacerte espiritual. No hay otro maestro sino tu propia alma. En un conflicto entre el corazón y el cerebro, sigue a tu corazón. El gran secreto del verdadero éxito, de la verdadera felicidad, es este. El hombre o la mujer, que no pide nada a cambio, la persona perfectamente desinteresada, es la más exitosa. En un día donde no encuentres ningún problema, puedes estar seguro de que estás viajando por el camino equivocado. El mayor pecado es creerse débil. La mayor religión es ser fiel a tu propia naturaleza. Ten fe en ti mismo. Atrévete a ser libre. Atrévete a llegar tan lejos como te lleve tu pensamiento. Y atrévete a realizar siempre eso en tu vida. Cualquier cosa que te haga débil, física, intelectual y espiritualmente, recházalo como veneno.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 lo que nuestros pensamientos nos han hecho así que ten cuidado con lo que piensas las palabras son secundarias los pensamientos viven y viajan lejos no puedes creer en Dios hasta que creas en ti mismo la fuerza es vida la debilidad es muerte la expansión es vida la contracción es muerte El amor es vida, el odio es muerte. Ni busques, ni evites, toma lo que venga. La comodidad no es una prueba de la verdad. La verdad a menudo está lejos de ser cómoda. El fuego que nos calienta también puede consumirnos. No es culpa del fuego. No preguntes nada, no quieras nada cambio. Da lo que tengas que dar, volver a ti, pero no pienses en eso ahora. Aprende todo lo que es bueno de los demás, pero tráelo y a tu manera, alzórbelo. No te conviertas en otros. Cada trabajo tiene que pasar por estas etapas. Burla, oposición y luego aceptación aquellos que piensan antes de su tiempo seguramente serán malinterpretados haz una cosa a la vez y mientras la haces pon toda tu alma en ella excluyendo todo lo demás todas las diferencias en este mundo son de grado y no de clase porque la unidad es el secreto de todo Lo que sea que creas que serás, lo serás. Si te crees débil, débil serás. Si te crees fuerte, fuerte serás. No condenes a nadie. Si puedes tender una mano amiga, hazlo. Si no puedes, cruza tus manos, bendice a tus hermanos y déjalos seguir su propio camino. Los libros son infinitos en número y el tiempo es corto. El secreto del conocimiento es tomar lo esencial. Toma eso y trata de estar a la altura. La astrología y todas estas cosas místicas son generalmente signos de una mente débil. Por lo tanto, tan pronto como se vuelvan prominentes en nuestras mentes, debemos ver a un médico comer bien y y descansar. Cree en ti mismo y el mundo estará a tus pies. Toda la vida es una sucesión de sueños, mi ambición es ser un soñador consciente, eso es todo. No mires hacia atrás, hacia adelante, energía infinita, entusiasmo infinito audacia infinita, paciencia infinita, solo entonces se pueden realizar grandes obras. Todos los poderes del universo ya son nuestros. Somos nosotros los que nos hemos puesto las manos delante de los ojos y gritamos que está oscuro. Toma riesgos en tu vida. Si ganas, puedes liderar. Si pierdes, puedes guiarte. El mundo es el gran gimnasio donde venimos a hacernos fuertes. La educación es la manifestación de la perfección ya existente en el hombre. Deseo, ignorancia y desigualdad, esta es la trinidad de la esclavitud. Las religiones antiguas decían que era un ateo quien no creía en Dios. La nueva religión dice que es ateo el que no cree en sí mismo. No hay límite para el poder de la mente humana. Cuanto más concentrado está, más poder se ejerce sobre un punto. ¿A dónde podemos ir para encontrar a Dios? si no podemos verlo en nuestro propio corazón y en cada ser vivo? ¿Eres desinteresado? Esa es la pregunta. Si lo eres, serás perfecto sin leer un solo libro religioso, sin entrar en una sola iglesia o templo. Todo el conocimiento que el mundo ha recibido proviene de la mente. La biblioteca infinita del universo está en nuestra propia mente. Las verdades más grandes son las cosas más simples del mundo, simples como tu propia existencia. La madre y el padre son las causas de este cuerpo. Así es necesario que el hombre pase por mil tribulaciones para hacerles el bien.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 con un cerebro inteligente y el mundo entero está a tus pies bienaventurados aquellos cuyos cuerpos se destruyen al servicio de los demás bendice a la gente cuando te insulte piensa cuánto bien están haciendo al ayudar a acabar con el ego falso los poderes de la mente se son como los rayos del sol cuando se concentran iluminan incluso el tonto más grande puede realizar una tarea si fuera conforme a su corazón pero los inteligentes son aquellos que pueden convertir cada obra en una que se adanta a su gusto la devoción al deber es la forma más elevada de adoración a dios La razón misma de la existencia de la naturaleza Es la educación del alma Las cosas no mejoran Quedan como están Somos nosotros los que crecemos mejor Por los cambios que hacemos en nosotros mismos La tierra es disfrutada por los héroes Esta es la verdad indefectible Tienes que ser un héroe Siempre di, no tengo miedo. Mientras millones vivan en el hambre y la ignorancia, considero traidor a todo aquel que, habiendo sido educado a su costa, no les presta la menor atención. Este es un gran hecho. La fuerza es vida. La debilidad es la muerte. La fuerza es felicidad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 hasta alcanzar la meta. El que lucha es mejor que el que nunca intenta. La verdad se puede afirmar de mil maneras diferentes, pero cada una puede ser verdad. La libertad es la primera condición del crecimiento. Está mal, mil veces mal, Si alguno de ustedes se atreve a decir, me ocuparé de la salvación de esta mujer o oh niño. Cuanto más salgamos y hagamos el bien a los demás, más se purificará nuestro corazón y Dios estará en ellos. Toda verdad es eterna. La verdad no es propiedad de nadie. Ninguna raza, ningún individuo, puedes reclamarlo en exclusiva. La verdad es la naturaleza de todas las almas. El hombre debe volverse divino al realizar lo divino. Los ídolos o los templos o las iglesias o los libros son solo los apoyos, la ayuda de su niñez espiritual. Cualquier cosa que traiga debilidad espiritual es mental o física no la toques con los dedos de los pies agradece al hombre que ayudas piensa en él como dios no es un gran privilegio poder adorar a dios ayudando a nuestros semejantes haz el bien porque es bueno hacer el bien no preguntes más cumpliendo bien el deber y que está más cerca de nosotros, el deber que está en nuestras manos, nos hacemos más fuertes. Dios no me dio todo lo que yo quería, pero me dio todo lo que necesitaba. ¿Por qué un hombre debe ser moral? Porque esto fortalece su voluntad. Este universo es el naufragio de lo infinito en las orillas de lo finito. Unos pocos hombres y mujeres de corazón completo, sinceros y enérgicos pueden hacer más en un año que una multitud en un siglo. Los que saben deben tener piedad de los ignorantes. El que sabe está dispuesto a dar su cuerpo incluso por una hormiga porque sabe que el cuerpo no es nada. Una buena práctica, llevada al extremo, y trabajada de acuerdo con la letra de la ley, se convierte en un mal positivo. Pero, donde duermen los ignorantes, allí se mantiene despierto el sabio. La ayuda que tiende a hacernos fuertes espiritualmente, es la ayuda más alta. Junto a ella, viene la ayuda intelectual, y después, viene la ayuda física. Nuestro deber es animar a cada uno en su lucha por vivir de acuerdo con su propia idea más elevada y esforzarse al mismo tiempo por hacer que el ideal se acerque lo más posible a la verdad. Cuando una idea ocupa exclusivamente la mente se transforma en un estado físico o mental real. De cien personas que emprenden la vida espiritual, 80 resultan ser charlatanes, quince dementes y solo cinco, tal vez, alcanzan a vislumbrar la verdadera verdad. Por lo tanto, tenga cuidado. Ten fe en el hombre, ya sea que te parezca muy erudito o muy ignorante. Este apego del amor a Dios es ciertamente uno que no ata al alma sino que rompe efectivamente todas sus ataduras. Si la fe en nosotros mismos se hubiera enseñado y practicado más extensamente, estoy seguro de que una parte muy grande de los males y miserias que tenemos se habrían desvanecido. Nunca pienses que hay algo imposible para el alma. Es la mayor herejía pensar así. Si hay pecado, este es el único pecado. Decir que eres débil o que otros son débiles.